en México es un derecho consagrado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en su artículo tercero declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. La ley general de educación obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario, secundario y nivel medio superior. La Secretaría de Educación Pública es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921, fecha de su creación. Además, cada una de las entidades federativas cuenta con organismos análogos que regulan y administran la educación. En México existen diferentes niveles de educación, educación básica media superior y superior, los cuales comprenden los estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, como también diplomados y otras modalidades de educación superior. En la actualidad existen focos de tensión política y social que amenazan con un desastre en todos los niveles educativos del país particularmente la que es administrada e impartida por el Estado. Por la conjunción de décadas de carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales. El designio de reducir los planteles públicos de enseñanza a efecto de generar oportunidades de negocio para instituciones privadas. El consecuente agotamiento de la matrícula en los ciclos de educación pública en los niveles medio y superior. Y la corrupción el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla el CENTE. Para el gobierno federal, la educación no la considera como una inversión, sino como un gasto y esta dicotomía que prevalece desde hace varios años ha estancado a la educación pública en México en todos sus niveles. En el panorama de la educación en el nivel medio superior y superior, encontramos un problema que, que es reflejo de la escasa inversión en la educación por parte del Estado, la cual se manifiesta a partir del gran número de rechazados para ingresar a las universidades públicas año con año, jóvenes que no pueden ingresar a este nivel educativo, que son rechazados para ingresar a la educación superior y presentan falta de oportunidades para el trabajo, lo cual está forzando a la juventud a enfocarse a actividades tales como estudiar en escuelas privadas de baja calidad académica, incorporarse al comercio informal, formar parte de los migrantes a países desarrollados en busca de trabajo o bien ser captados por la delincuencia organizada. Por esta situación hace urgente demandar que se abra la matrícula en todas las instituciones públicas de educación media superior y superior del país, procurando que tanto la educación como la investigación favorezcan el crecimiento y desarrollo de México para eliminar la dependencia económica, científica y tecnológica que tiene nuestro país con los países desarrollados. Por lo anteriormente expuesto, es que se reitera la posición de defender la educación pública, laica y gratuita, en todos los niveles, como un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y para hacer efectivo este derecho, requerimos entender a la educación como una inversión y palanca de desarrollo del país, y no como un gasto por parte del Estado. No hoy nadie en el mundo mundial. He's headed.